Pues buenísimas tardes. Aquí estamos de nuevo. Hoy con un especial de New Retro Wave, como sabíamos prometido. Fin de semana on fire total vigilante. El jueves teníamos a Rafa Martín. Ayer viernes vigilante 46. Y hoy sábado. Depende cuando lo estés escuchando, claro. Edición especial dedicada a New Retro Wave. Solo de esa música. Y que bueno, creo que、eh, te va a gustar. Y lo vamos a hacer como siempre: todo seguido, completamente seguido, de principio a fin. Ese será el especial de hoy de Vigilante, dedicado a esa música llamada New Retro Wave.、Eh, música que viene desde, bueno. No hace tanto, y bueno, recordando un poco los años 80, esas películas, lo que se llamaba synthpop, o bueno, hay de todo, hay música que tiene menos guitarra, más guitarra. Vamos a intentar poner todo cantado y todo con guitarra, para que se acerque más a nuestro mundo, al mundo de la h o r Y bueno, espero que te guste. Y bueno, como ahora no hacemos tantos especiales, aunque bueno, la semana que viene haremos uno de a h o r top, pero este tipo de especiales hace tiempo que no hacemos y habíamos prometido este, vamos a h a c e r l e hoy. Y bueno, sin perder mucho más tiempo, que lo que importa es la música en esta tarde, en esta noche, en esta... cuando nos estés escuchando, claro.、Eh, vamos a poner、eh, buena música new retro durante un buen rato. Y bueno, pues nos vamos a escuchar después.、Eh, y no te preocupes, luego sub estará subido el track l i s t y alguna canción, bueno, alguna canción, muchas de ellas, no sabes de quién son. Pues bueno, luego ya en unos días pondremos、eh, el tracklist de todo este especial de New Retro Wave que vamos a hacer hoy en Vigilante. Hasta dentro de, pues eso, un buen rato que volvamos a escucharnos en Vigilante. Hasta ahora. 何 Drying. Monica was kind of tame. Maybe a different time or place. Veronica has run away. I couldn't keep. Bueno, pues Hasta aquí el especial、eh, de New Retro, visto desde el prisma de vigilante. Y bueno, la verdad es que buenos temas. Hemos decidido además、eh, comenzar y terminar con la misma banda, con Platform. El resto no han、eh, repetido, por si hay un 2, que lo mismo lo hay.、Eh, más adelante, eso sí, pero habrá a lo mejor un 2. Y bueno, hemos intentado ponerte de New Retro un poquito de todo, como has visto, con saxo, con guitarra, incluso algún instrumental espectacular con la que sonaba hace poco. Y bueno, espero que te guste lo más cercano. Dentro del New Retro siempre hay de todo, ¿no? Pues hemos intentado lo más cercano a lo nuestro, al mundo de la o r Y bueno, yo creo que ha quedado bien, ¿eh? Veremos si os gusta o no. Ya nos diréis. Si quieres un poco conocer más de esta música, por no meterte todo el rollo, pues mira, te aconsejo que veas, e s c u c h e mejor dicho, el Vigitol de Adrián Quesada, que es d el miembro de AD 1980, lo que está sonando bajo nuestras palabras. Y la verdad es que te descubrirá muchas cosas de este género, ¿eh? Te emplazo, si no lo has escuchado, Adrián Quesada, búscale Vigitol en el mismo podcast que el nuestro, que Vigilante a h o r Y te abrirá mucho. Sobre este tipo de música. Bueno, muchas gracias. Espero que te gustó. Y en breve volvemos con más Vigitol, nuevo vigilante, etc. é t e r a Gracias. Chao.